¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo estás? Sí, sí, estuve temprano、eh, viendo cuál era la situación. Te cuento ahí qué pasó. El... Por un lado, en, en esa boca de registro que se rompió, termina la obra de, de Ilka del recambio de t a l e r í a de la calle Chile, que está sin concluir. Y la otra colectora principal que desagua los líquidos de esa zona es la que. Corre por, por la colectora del uro y se, se rompió. Se rompió el, la semana pasada, se hizo una reparación、eh, y cuando se llevó al caño se vio que el caño estaba en malas condiciones y ayer se volvió a romper.、Eh, con lo cual, lo que vamos a hacer es el reemplazo entre bocas de registro. Para eso, primero tenemos que hacer el control de los líquidos cloacales que están hoy. Cayendo en superficie,、eh, con lo cual está, estamos organizando toda esa logística. Yo voy a ir más tarde, sí, en un rato. Yo me volví para la dirección a, a organizar otros temas que tengo también por otros lugares de la ciudad y, y la gente ya está haciendo todo para allá para avanzar en este sentido que te digo.